Ricardo González, estamos muy contentos de tenerlo acá. Ricardo es un eh, investigador y escritor eh, en temas de seres de otras dimensiones y de objetos no identificables, por así eh, decir. Eh, él me dijo que lo presentara como un, un humilde difusor de estos temas. Eh, gracias por esta esta acogida, este cariño que, que he recibido como siempre aquí en Buenos Aires, en Argentina, que como he explicado en otras oportunidades también es como mi país. Yo crecí en Lima con un poco la cultura de ustedes, ya que tengo tíos, mi propio padre, que siguieron sus carreras, sus estudios aquí en la Argentina. Algunos estudiando medicina, otros eran o son ingenieros en la Universidad de La Plata, si mi memoria no me traiciona. Así que escuchar tango y el ar de fútbol era algo más o menos típico en mi hogar. Un hogar que es completamente normal, y es así como me quería presentar, porque cuando hablo sobre estos temas que son tan extraños, tan curiosos, y también tan profundos, como veremos a continuación, decir que tal vez existe vida en otros lugares del universo, que podría existir alguna civilización desconocida conviviendo con nosotros en nuestro propio planeta, es como para encerrarnos a cada uno de nosotros en un psiquiátrico. Sin embargo, como decía, vengo de una familia completamente normal, que no me inculcó estos temas. Mi padre era funcionario del Seguro Social del Perú, era jefe de informática, mi madre administradora de un banco, y soy el mayor de tres hermanos. Estuvieron los hermanos maristas, un colegio muy católico, muy conservador, en donde en ningún momento me hablaron de seres del cosmos o de hermandades místicas espirituales escondidas en los Himalayas o en los Andes. Así que no nací en un huevo eh, que bajó del cosmos como la historieta de Superman, sino en una ciudad como es Lima, en el Perú. Sin embargo, Perú está muy involucrado con el esoterismo, con el misticismo, lo tenemos en nuestra sangre. Ustedes pueden caminar la propia ciudad de Lima, que no es Cusco, y sin embargo pueden encontrar huacas, lugares sagrados, hasta pequeñas pirámides en distritos residenciales como Miraflores o San Isidro. Es como que estuviesen caminando aquí en Palermo, en Capital Federal, y encontrasen hallazgos arqueológicos, huacos, cerámicas, o de pronto un parque que está vallado porque hay una pirámide de adobe o de barro que tiene más de mil años. Y al crecer con esa cultura, como denomino la cultura de lo imposible, tal vez ese sí fue el caldo de cultivo, para considerar que tal vez no estamos solos en el universo y que tampoco, como lo explicaré en breve, no estamos solos en la Tierra. Hoy tengo 39 años, en realidad debería presentarme con 40 porque los voy a cumplir en unas semanas. Sé que aparento menos, es la ventaja de practicar la meditación, ¿verdad? ¿Verdad? Y empecé directamente intensamente en estas cosas a raíz de experiencias que no podía explicar. La adolescente, como bien dijo La doctora Laura, tuve la oportunidad de observar objetos que no podía explicar racionalmente, objetos muy brillantes, objetos que sobrevolaban la ciudad de Lima y que no eran aviones, satélites o cualquier cosa que yo pudiese identificar. Me refiero al intrigante tema de los hombres. Y una cosa me fue llevando a la otra hasta que, y esto sin escandalizarles, empecé a recibir mensajes o comunicación o algún tipo de experiencia que me involucraba con los presuntos tripulantes de esos objetos. Estas experiencias que me han cambiado la vida hicieron que me despidieran del trabajo donde yo trabajaba como representante médico en un laboratorio internacional por aparecer en la televisión del Perú con el astrónomo eh, Abraham Levin, que en ese momento era el asesor de, de ciencias del presidente Fujimori había aparecido en la televisión contando la misma historia que ustedes van a escuchar aquí y me despidieron del trabajo a pesar que estaba bien considerado. Entonces, desde el año 99, me he dedicado a tiempo completo a compartir mi historia. Pero traté de no quedarme solo con el testimonio, es de decir, los vi, me ocurrió y les quiero convencer de lo que me sucedió. Absolutamente no. Traté de investigar, de poner en duda todo esto, de cuestionarlo invitar a que la gente no me crea, sino que piense. Y tal vez, más que pensar, que lo sienta. Porque creo que la clave en estos temas que nos conecta con otras realidades no se halla necesariamente en el intelecto, sino en el corazón. yo lo van a notar a lo largo de esta charla. A mí me cambió la vida. He tratado de ser una mejor persona porque he descubierto que el verdadero encuentro cercano ni siquiera es con estos seres, sino con nosotros mismos. Así que si el testimonio que van a escuchar las investigaciones que les voy a compartir, les permite soñar, les permite mirar la vida de otra perspectiva, les permite darse cuenta cuán grande es nuestro planeta, cuántos misterios hay, y que sólo estamos de paso aquí para aprender, podré decir que esta primera conferencia aquí en Fundación Colum, y les agradezco la oportunidad, cumplió su cometido. He titulado esta conferencia El mensaje espiritual de la hermandad blanca. Para hacer este recorrido, Voy a tener que tocar varios temas, por demás intrigantes como conmovedores. ¿Existe una civilización subterránea o intraterrestre? Está conectada con la vieja leyenda de Shambhala que tal vez, me imagino, alguna vez ustedes han oído mencionar cuando se sugiere que en los Himalayas, o en el Tíbet, o en el desierto de Gobi los Lamas conocían los atajos que conducen a ese mundo subterráneo donde los Rishis o Mahatmas seres que protegen en esas moradas invisibles el conocimiento, entregarían ese mensaje en el futuro al hombre a la superficie para que recuerde de dónde viene, quién es y hacia dónde va. Pero tal vez no tenemos que ir tan lejos como a los Himalayas, a la India o el desierto de Gobi, a pesar que recorrimos Asia. Aquí también, en Sudamérica, hay lugares de poder que conectan con esa hermandad, con esa hermandad de luz y les voy a contar un poco la historia y también me voy a detener en las enseñanzas y en los mensajes que afirmamos haber recibido de estos seres. Como les decía, nací en un país lleno de magia, un país con una energía muy particular. A pesar de que fuimos muy golpeados por guerras, por guerrillas, particularmente en los años 80, inicio de los 90, con el terrorismo, que dificultaba visitar estos enclaves sagrados en los Andes. Tuvimos más de 70.000 personas muertas, lamentablemente, por sendero luminoso. Sin embargo, no perdimos la memoria y seguimos recordando ese pasado glorioso que fue el Cusco, la cultura inca y cómo nuestros ancestros construyeron fuertes inexpugnables en las altas cordilleras andinas. Hasta el día de hoy cualquier turista puede maravillarse recorriendo la Ciudadela de Machu Picchu, que se atribuye, como dije, a los Incas, o de pronto sobrevolar las líneas de Nazca. Unos trazos realmente inquietantes que al ser observados desde arriba, hace sospechar que tal vez esas antiguas culturas de mi país las trazaron para que alguien las mirase desde el cielo. Y con ello no estoy diciendo que fueron construidas por seres extraterrestres. Yo pienso que fueron construidas por nuestros ancestros. Pero eso sí, con algún tipo de tecnología, conocimiento, información, que ha despertado muchas teorías, pero siempre para que alguien las observe desde el cielo. Imágenes como estas son, por demás, intrigantes. Seres con cabeza grande, con trajes tal vez de astronautas, si es que los interpretamos así. O viajando hacia Puno, también en el Perú, podemos encontrar portales de roca que aparentemente no conducen a ningún lugar, como la puerta de Aramumuru o la puerta de Ayumarca, un portal de roca que, según la leyenda, comunica con esta hermandad blanca o este reino espiritual. Los incas en mi país le llamaban a estos maestros perdidos, imposibles, Paco Pacuris, que en quechua significa los guardianes de antes o los guardianes primigenios. También le llamaban en quechua los Ñaupamachu, algo así como los de edad vieja, los que escudriñan los cuatro puntos cardenales de la tierra. Hay otras referencias muy similares con los indios Hopi, los indios Pueblo o los clanes descendientes de la cultura maya en México. Sin embargo, lo que están viendo aquí es un gran portal, no este de aquí, este es un pórtico que funciona como un altar, sino que este sería el portal. Y los campesinos afirman que en determinadas circunstancias esta roca se ilumina, se desencadenan poderosas tormentas y aparece como una neblina en medio de la puerta, brillante, y el testigo, si tiene el valor para hacerlo, puede cruzar al otro lado de la puerta, pero no físicamente, es como si se transformase, como si parte de su conciencia le permitiera contactar o encontrarse con los guardianes de luz que viven al otro lado de Ayumarca, que significa, de la Aymara, la ciudad de las esencias o la ciudad de los espíritus. No es nada maligno, sencillamente es algo extraño. Y como mencionaba al inicio de esta charla, hablar de estas cosas parecen una locura. Pero si estos acontecimientos fueran auténticos, si los antiguos sacerdotes andinos no nos contaron una historia falsa y esto realmente sucede, en la era moderna del celular inteligente, de las computadoras, de la red satélite, de los problemas de la política, de la economía, hablar de estos temas es como una utopía. Pero ese mundo mágico también existe. Aquí estamos viendo el lago Titicaca un inmenso lago hermoso, a unos 3.800 metros sobre nivel del mar. Y si ustedes contemplan una imagen como esta, tal vez no parece que estuviéramos en los Andes, ¿verdad? Recuerda, en cierta medida, las culturas de Asia, particularmente los lagos del Tíbet, el techo del mundo. Las mismas montañas de Badas, en este caso la Cordillera Real de Bolivia, nos recuerda las montañas altísimas de los Himalayas, que separan al Tíbet del subcontinente indio. Montañas, muchas de ellas que superan los 8000 metros de altura, en el caso de los Himalayas. Hasta el traje color azafrán que pueden ver aquí eh, de los nativos de, del altiplano también nos echan como un guiño a cómo se vestían los lamas y se siguen vistiendo los lamas, tanto los que están en exilio en norte de la India como los que se Allá en el Tíbet antes de la invasión comunista china. ¿Dónde se conecta todo esto con la hermandad blanca? El tema principal de la charla de hoy se conecta intensamente porque lo mismo que germinó en Asia hace miles de años la fundación de Shambhala, que es el corazón de la religión budista, más tarde migró hacia los Andes. Me imagino que alguna vez habrán escuchado aquí en la Argentina que antes la energía estaba en los Himalayas o en Asia y que luego se trasladó a los Andes, ¿verdad? Muy bien, todos los que practicamos yoga, meditación, espiritualidad, eh, todo lo que conlleve al contacto con uno mismo, deberíamos conocer la historia de la hermanda blanca. No nos debería escandalizar hablar de seres intraterrenos o de estos temas, porque la meditación... Las, las técnicas de contacto interior y toda la doctrina mística que proviene de Asia, empieza con Shambhala. Y es interesante conocer esa historia, porque estos maestros de luz, de acuerdo a la doctrina del Kalachakra tibetano, todavía están vivos. Todavía se encuentran en plena actividad. Y como ya dije, no solo en Asia, sino también en los Andes. Algo que es sumamente inquietante, ya les dije que empecé en estos temas a raíz de avistamientos de ovnis, de observaciones extrañas en el cielo, que me ocurrían de chico en el Perú y que repetí en la adolescencia, lo cual me llevó a participar de grupos de contacto que ya existían en el Perú y que me hicieron comprender lo que me estaba sucediendo. Cada vez que viajaba a investigar lugares de poder en los Andes, aparecían estos objetos, los podíamos ver y a veces ni falta hacía. Nos tomaban una fotografía y parece que estos seres, o quienes fuesen, posaban para la foto y también aparecían. Aquí están viendo una imagen de diciembre del año 97, en Copacabana, que es eh, el embarcadero para ir a la Isla del Sol, es un lugar muy bonito, estoy ya en Bolivia, y me toman una fotografía, este soy yo, obviamente mucho más joven, tenía 23 años, como si hubiese sido ayer, y aquí pueden ver un objeto sólido con una especie de cúpula que estaba sobrevolando la zona. No vayan a pensar que era un charro mexicano que estaba de vacaciones y tiró el sombrero de pronto, ¡uh, qué coincidencia! Apareció el objeto. En realidad se trataba de un aparato desconocido que nos fue acompañando. A lo largo de estos años, estos seres de otros mundos nos fueron indicando qué lugares de poder teníamos que investigar. ...y despertar la sabiduría antigua... ...no les quiero escandalizar con lo que les voy a decir... ...pero a lo largo de estos 20 años de contacto directo con ellos... ...les he podido ver físicamente en ocho ocasiones... ...constatando su apariencia humana... ...y he podido fotografiar sus naves en varias ocasiones... ...o haber invitado a periodistas o a investigadores... A ...avistamientos programados con coordenadas exactas... ...la última vez lo hicimos con el doctor Michael Sala... ...PhD en Ciencias Políticas, es asesor del gabinete del presidente Ronald Reagan... ...que nos acompañó el 3 de agosto del año pasado a Mount Shasta, en los Estados Unidos. Y aquí hay una de las fotografías de los objetos que nos han acompañado en estos viajes, contactos y peregrinaciones. Como pueden ver son imágenes bastante claras, un poco para los escépticos que dicen... ...¿por qué es un puntito blanco en la noche borroso Bueno, aquí están viendo imágenes de día objetos metálicos, incluso un avistamiento programado que se dio aquí en Argentina, en San Carlos de Bariloche, muy cerca del Cerro Catedral, y se puede ver un objeto tubular de 300 metros de largo. Por eso el tema del contacto con seres de otros mundos o con los seres intraterrestres que se relacionan al mensaje espiritual de la Hermandad Blanca escandaliza tanto, porque ciertas imágenes Y si mi humilde historia es verdad, ¿qué otras preguntas nos haríamos? ¿Hace cuánto tiempo están aquí? ¿Ayudaron a las antiguas civilizaciones? ¿Son como nuestros hermanos cósmicos? ¿Algunas potencias y gobiernos lo ocultan? Shambhala, para el budismo, está conectada con el universo. En Ecuador fuimos a la mitad del mundo. No sé si conocen Ecuador, es un país muy bonito. Y en la mitad del mundo visitamos las ruinas incas de Rumicucho, donde también se supone hay túneles intratarrenos subterráneos. Y recibimos un mensaje mental de un ser extraterrestre que dice llamarse Antarel, un gigante nórdico de 2 ,70 metros 70 de estatura, que nos decía, estamos aquí muy cerca. Y de pronto tomamos una fotografía a las ruinas y aparece este objeto. Que está girando en sí mismo, y por eso se ve ligeramente gluteado. No vayan a pensar que es un avión de American Airlines, o que se trata de una piedra, o de un ave. Obviamente, se trata de estos objetos que, como ya dije, nos han venido acompañando en los lugares de poder, porque estos seres, cuya apariencia es bastante humana, les interesa que recuperemos la memoria. Porque si escuchamos nuestro verdadero pasado, comprenderíamos nuestro presente, ...y podríamos construir un futuro completamente distinto. Pero son tan parecidos a nosotros... ...o más bien nosotros somos muy parecidos a ellos. Si los hubiésemos visto hace tres mil años... ...pensaríamos que estuvimos en contacto... ...con un ángel. Y con ello no niego la posibilidad... ...de la existencia de ángeles o de seres de luz. Pero también en la Biblia y en otros textos sagrados... ...se habla de cosmonautas que utilizan carros de fuego que se mueven en nuestros cielos, tienen volumen, densidad y peso, aterrizan y entregan mensajes espirituales a los hombres. Luego se marchan con la promesa de volver. Tal vez por ello tienen tanta información sobre nuestra historia y nos sugieren conectar estos lugares mágicos de los Andes. Y no solo de los Andes en América del Sur, sino también diferentes emplazamientos mágicos de todo el mundo. Me sentían de ver... De, co de contarles este trocito de mi historia para que sepan cómo me involucré en estas expediciones. Todo empezó para mí con el fenómeno OVNI y el contacto con los seres del cosmos. Aquí me encuentro en pumapuncu Esto se ve allá en el altiplano, en la zona boliviana, en Tiahuanaco. En este lugar hay rocas bastante enormes, bastante grandes, que llegan a pesar 150 centímetros. Eh, con heladas de peso, ¿no? Se fue el audio, ¿verdad? Sí. sí, puedes dejarlo. Ahí suena mejor, es el cable de atrás. Muy bien, Claudio. Tenemos servicio técnico garantizado aquí en Fundación colombia Muy bien. Aquí están viendo el intihuatana, o el reloj solar de Machu Picchu, cuya imagen mostré también al inicio de esta charla. Y estas fueron las cosas que nos empezaron a llamar la atención antes de viajar a las selvas del Paititi y tener mi primer contacto directo físico con un ser intraterreno de la Armanda Blanca, donde recibiría enseñanzas espirituales de estos seres, que más adelante voy a comentar, antes de viajar a Mongolia, a Asia, a China y conectar con todo esto, empezamos en nuestro país visitando los Andes. Y de pronto uno recorría, por ejemplo, Machu Picchu y el guía turístico le decía al turista despistado, lo que estás viendo aquí es un intihuatana el que amarra al sol, un reloj solar. Y sin embargo es algo mucho más que un reloj solar que se basa en las sombras y en las luces. Donde había un espigón de piedra, como ya ocurría con la cultura druida y los celtas, se marcaba un emplazamiento de poder. Los españoles en la conquista le temían tanto a estos altares que los destruyeron todos o casi todos. Machu Picchu es uno de ellos y su intihuatana, así como el otro espigón de piedra o intihuatana que se encuentra oculto en la parte eh, alta de la puerta de Ramo Muru o la puerta de Ayumarca que también les mencioné. Descubrimos que allí donde hay intihuatanas no solo marcan un lugar energéticamente preparado, No en mano Machu Picchu, está sentada sobre una base de cuarzo que es conductor de energías, como si lugar hubiese sido buscado, sino que también hay túneles que se apentean por debajo de donde hay un Intihuatana. Y se han descubierto estos túneles en Machu Picchu. Una de las entradas se halla en el Templo de la Luna, exactamente caminando hacia el Huayna Picchu, pero no escalándolo, sino girándolo para llegar a la ceja de selva donde estos túneles actualmente están tapados. ¿Alguno de ustedes fue a Machu Picchu alguna vez? Sí. A ver, levanten la mano. Ah, varios estuvieron en mi país. ¿Ustedes recuerdan para qué era esto? ¿Lo vieron? ¿Se lo mostraron? Sí. Muy bien, para ver las estrellas. Antes los guías turísticos decían que eran morteros para moler granos. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? O sea, dos morteros para una ciudadela como Machu Picchu Pero como bien dijo la dama, hoy se sabe que eran eh, como cántaros o espejos de agua para reflejar las estrellas. El asunto inquietante es qué estrellas. Y las estrellas que reflejan Machu Picchu corresponden al cinturón de Orión. Solo que hay un pequeño problema, que el cinturón de Orión estaba alineado con estos ojos de agua en Machu Picchu en el año 10500 antes de Cristo. Exactamente el 21 de marzo. La misma fecha en que la Esfinge, la recordarán, ¿verdad?, en la meseta de Giza en Egipto, está apuntándose la constelación de Leo, por eso tiene el cuerpo de León, el 21 de marzo del año 10.500 antes de cristo La misma fecha en que Tiahuanaco y la Puerta del Sol, para ser más exacto, el templo de Calasasaya, por la precisión de los psiquenoxios, sus piedras angulares están alineadas a la misma fecha. Es extraño también que las pirámides de Egipto que se atribuyen erróneamente al faraón Keos, Kefren y Miquelino, están señalando la estrella Alnilán, Alnitaca y Mintaca de Centurión de Orión. También, el 21 de marzo del año 10.500 a.C. Investigadores como Robert Pauval, un ingeniero belga, aficionado a la astronomía, o Graham Hancock, que ha hecho varios documentales para la BBC de Londres, han estado difundiendo esta información. Y aquí me pregunto, ¿qué pasó el 21 de marzo? del año 10500 antes de Cristo para que diferentes yacimientos arqueológicos en los Andes del Perú o en las pirámides de México o en Egipto o etcétera los estén señalando. De acuerdo a la información que manejamos es la fecha de la última destrucción que enfrentó nuestra humanidad. Un acontecimiento que todas las culturas del mundo mencionan. Llamémosle diluvio universal o llamémosle la caída de la Atlántida. Tal vez alguien me dirá, pero Ricardo, la Atlántida no existió. Es un mito de Platón, que la describió en Ecritias, el Timeo, la República, como una especie de aleccionamiento político para ilustrar la caída de la cultura de, de un país. Sin embargo, fue Solón uno de los grandes sabios de Grecia, quien escucha la historia de la Atlántida en Egipto, y los sacerdotes de la ciudad de Saiz en Egipto, le indican de que más allá de las columnas de Hércules, es decir, el Estrecho de Gibraltar, ...el Atlántico, existía una cultura muy avanzada de la que se tenía poca memoria. Todas las culturas del mundo antiguo mencionan la existencia de civilizaciones perdidas... ...que fueron tragadas por los mares. Y esto habría ocurrido en el año 10.500 antes de cristo o más o menos hace unos 12.000 años. La hermandad blanca sería fundada después de este acontecimiento. Habría sido fundada desde el cosmos en nuestro planeta... Y allí empezaría la leyenda de chambana Mi primer encuentro con un emisario o un ser de la hermandad blanca ocurrió en mi país, en el Perú. Y fue una experiencia bastante intensa, bastante especial. Yo en esa época tenía 22 años, corría 1996. Y esto lo he contado muchas veces, pero tal vez algunas personas me escuchan por primera vez Yo trabajaba en un laboratorio. Curiosamente, un laboratorio argentino, laboratorios Laboratorio Vago. Era representante médico y mi idea era hacer carrera allí y luego ser eh, Product Manager o ser eh, gerente porque había estudiado Mercadotecnia en Lima. Mi padre había dejado su carrera de Medicina a la mitad y decidió volverse de la Argentina a Lima y se hizo administrador de empresas, así que un poco estaba condenado a también ser administrador de empresas, no lo sé. Y en ese momento ocurrió algo muy fuerte en Lima. Eh, teníamos una crisis económica importante, una inflación galopante, que se fue cosechando también por la inestabilidad del país, ganada por el terrorismo. Y mi padre hizo una jugada eh, muy eh, peligrosa, económica, de sus ahorros, acciones y cosas, ponerlas en un banco. Un banco que luego es intervenido por el gobierno de, de Perú, dejando a mi familia eh, literalmente en la calle. O sea, lo perdimos todo. Eh, éramos una familia normal de clase media, pero lo perdimos todo. Eh, todo, literalmente. Y en ese momento mi padre eh, tiene como un shock emocional por la situación. Eh, hace un pico de presión arterial y mi madre obviamente también hace un shock emocional y ustedes sabrán que un shock emocional podría precipitar un shock biológico y genera un cáncer al colon izquierdo el doctor Marco Lanatta eh, que no tiene nada que ver con Jorge lanata de Argentina es el que fue el otro es médico eh, me dijo a mí como hermano mayor y a mi padre que la situación de mi madre era delicada porque ese cáncer estaba pegado ...al páncreas. Y si hay un médico aquí, además de, de Laura, saben muy bien que es muy complicado... ...cuando hay metástasis a un órgano delicado como el páncreas. Así que retiraron todo lo que pudieron del tumor, eh, se los trajeron, a mi padre le hicieron una colostomía. ¿Saben lo que es una colostomía, verdad? Y iban a hacerle unas terapias de, de quimio para ver si con esto podían atacar de alguna manera la situación. Pero el médico nos dijo que, como estaba el panorama a mi madre le podrían quedar tres meses. En medio de todo esto había recibido una invitación a través de experiencias espirituales y mensajes telepáticos de un ser que decía llamarse Alcir. Me había dicho que acudiese a las selvas del Paititi, la ciudad perdida de los Incas, para tener un contacto físico con él y que me iba a entregar un mensaje. En el trabajo no me daban permiso para hacer el viaje, era un viaje muy largo. Prima de todo esto, Era mi madre. ¿Cómo yo podía ausentarme a la selva amazónica para buscar un contacto con este supuesto ser de la hermandad blanca si mi madre estaba enferma? Entonces Alcir, este ser que no conocía físicamente, me dice «Confía que es un encargo de luz. Nosotros vamos a ayudar a que tu madre se sane». Y aquí me dije «¿Cómo tengo certeza que de que este mensaje, donde van a sanar a mi madre, es verdad. ¿Qué tal si es un mentalismo, una idea que yo estoy creando por mi angustia de ver a mi madre así? No puedo jugarme un viaje de esa naturaleza, y no porque no tenga fe, sino por una cuestión de sentido común, de corroborar las cosas. Entonces Alcir me dice, acude al desierto de Chilca, que se encuentra a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, un lugar que se hizo muy famoso por las experiencias de los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, del hoy disuelto Grupo Rama como organización, y de JJ Bindit, es un gran amigo, de España, que acaba de publicar un libro muy muy interesante, eh, que se llama Estoy Bien, sobre todo el tema de vida después de la vida, y que en aquel entonces, en el año 74, siendo un corresponsal más de Dario de la gaceta del Norte de Bilbao, fue a cubrir la noticia de un grupo de jóvenes que afirmaban estar en contacto con extraterrestres, en ese desierto, en Chilca. Así que, a ese mismo lugar acudí, Y a la hora exacta, tal y como este ser al cielo lo había mencionado, aparecen estos objetos luminosos en el cielo, y éramos un grupo grande de muchachos, indicando de que ese avistamiento programado confirmaba de que mi madre se iba a curar. Mi madre tiene unos sueños muy raros estando internada en el Hospital Rebaleati Martes de Lima, y luego ya no tenía nada. Los médicos creo que le llegaron a hacer una o dos quimioterapias interrumpieron todo, no tenía nada le hacían el examen de cancerígeno embrionario y le salía 0% neoplasia. Aquí dije, ah caramba, estos tipos vienen en serio, ¿no? ¿Cuán importante será hacer este viaje a la selva? Así que armado de valor, me dirigí al trabajo y me tiré a la pileta, como dicen ustedes aquí. Renuncié. Eh, lo que es interesante que cuando termina esta expedición, que duró 33 días, desde los Andes de Queroz, donde convivimos con los nativos legítimos del Incario, descendientes de los Incas, y luego en la selva, al volver a Cusco, eh, me llaman por teléfono a Lima, otro laboratorio, ofreciéndome trabajar a la semana siguiente de haber regresado de la expedición y con un sueldo mejor al trabajo que había anunciado Incluso recuerdo que cuando fuiste al laboratorio, me vieron tan delgadito porque volvía de la expedición en la selva que me decían si quieres te damos una semana más para que descanses, ¿no? ¿Qué pasó entonces en esa expedición donde mi madre, previamente, fue asistida por estos seres indicándome las intenciones de luz positivas de estas entidades? Aquí están viendo el Coricancha, y hace un rato tienen la imagen en la pantalla. ese sincretismo de dos culturas, un poco la nuestra en el Perú, el antiguo templo de oro de los Incas, donde habían estatuas inmensas y otras piezas que fueron derretidas y espoliadas por eh, la conquista española y llevadas a Europa, y arriba la construcción del Templo de Santo Domingo. Muros incas, muros europeos. Por la historia cuenta que en 1533, aproximadamente en ese año, en pleno siglo 16 un grupo de quipucamayots, de ahumautas, de maestros del Imperio del Sol, ante... La conquista de Pizarro y los españoles decidieron huir del Coricancha a través de un túnel subterráneo que se dirigía hacia la colina de los Halcones, hacia la fortaleza de Sacsayhuamán, que en realidad es un templo místico, mal llamado fortaleza, solo porque Manco Inca se atrincheró allí ante los españoles. Y que luego, de esta colina, emprendieron viaje hacia la selva, hacia el Antisuyo, donde sale el sol. Antisuyo sale el sol inti suyo sobre tu vertical, conti suyo cuando se está ocultando, y colla suyo, chincha y suyo. Entonces, el imperio del tawa inti suyo, en quechua, tawa 4, inti el sol, energía solar, suyo región, fueron hacia el lugar donde sale el sol para esconder el disco solar, una herramienta de poder que tenían dentro del coricancha y que las propias crónicas de la conquista citan y mencionan como un objeto real, no un mito, que se ha dado por perdido. Hoy sabemos que no hay un disco, sino que hay 13 discos. En tiempos más recientes, el investigador catalán, Ansel P. Rambla, con otros estudiosos, y tengo entendido que una universidad muy importante de España estuvo involucrada, pudieron redescubrir que las historias del túnel del Coricancha no era un mito. Se hallaron los túneles que iban serpenteando del Coricancha y que efectivamente se dirigían hacia Sacsayhuaman. Algo que nosotros como peruanos lo habíamos escuchado una y otra vez. Pero obviamente decíamos, son los cuentos de los lugareños, son las cosas que narran los indios, hasta que se encuentra. Hasta que no era una historia tonta, sino que tenía un asidero. Un túnel que, como dije, permitió la huida de Choqueauqui, el supuesto hermano secreto de Huáscar y Atahualpa, el Príncipe Dorado, hacia el Paititi, con el disco solar. Del Coricancha hacia Saxa que lo ven aquí, con unas rocas enormes e increíbles, y que también se cree no fue construida por los Incas. Sacsayhuaman no fue levantada por los incas, sino que los incas la ocuparon y ese templo ya se encontraba allí, erguido sobre túneles subterráneos y en su parte alta, esgrimiendo el misterioso Mujukmarca, que se cree en el pasado, era una torre que luego fue saqueada por los españoles, utilizando rocas para otras construcciones que ellos requerían, pero que más bien Mujukmarca marcaba una zona de poder, un lugar mágico que permitía abrir portales o vórtices. Esto es lo que dicen los chamanes andinos. Y curiosamente no se le permite habitualmente al turismo hacer trabajos, prácticas, meditaciones en este lugar. A veces está hasta con, con sogas delimitado, uno no se puede acercar. Esta es una imagen satelital del Saksa y Aquí ven las, las paredes que forman como un rayo, por eso se le conoce como el Templo del Rayo. Y aquí ven el Mujukmarca, que los turistas que van al Cusco no visitan. Y es el lugar de contacto y de conexión espiritual. La matemática alemana Marian Schotter-Dieber demostró de que varios emplazamientos del Perú y Bolivia, particularmente Machu Picchu, Ollateitambo, Cusco, donde está el Mujukmarca, Tiahuanaco, están alineados por la geometría. Se cree que la geometría que une los diferentes emplazamientos mágicos y sagrados de los Andes se basa en la chacana, me imagino que la deben conocer en Argentina, ya que ustedes también tienen herencia inca y no solo en el norte. Yo he visto la figura de la chacana en vuestro país en la Patagonia, no muy lejos de Bariloche. Y me parece que eran pinturas y petrógrifos auténticos. Ustedes también son un país inca. Y finalmente, dentro de esta geometría que une emplazamientos de poder, se marca uno que se encontraría en el Pongo de Mainiqui, o el Nudo de Toporaque, una zona con perturbaciones electromagnéticas que han sido ya reportadas por la NASA. Esto me lo confió la directora del Parque Nacional del Manú, eh, en esa época alrededor del año 2000, la señora Ada Castillo Ordinola, ...que la NASA había detectado perturbaciones electromagnéticas en esta zona de la selva... ...para que se ubiquen en Madre de Dios... ...casi en frontera con el Brasil... ...el lugar donde estaría Paititi... ...el lugar donde me encontraría con Alcir... ...con el ser intraterrestre... ...que me advirtió que curarían... ...y efectivamente, así fue, a mi madre. Aquí están viendo una imagen del satélite LASA-2 de la NASA... ...es una imagen vieja, de diciembre del año 75 que muestra una cordillera y unos puntos agrupados en pares. Estos puntos que ven aquí, agrupados en pares, corresponden a pirámides, tan grandes como las de Egipto. Y según los nativos machiguengas, hay otro grupo de pirámides, pero que se encuentran más allá de ese cañón. Dicen que tienen prohibido acercarse a esas otras pirámides, porque debajo de ellas, intraterrestres, ...viven los hombres vestidos de blanco. ¿Cómo los nativos te cuentan una cosa tan alucinante como esa? Aquí fue el contacto. El muro de Pucharon. Una roca de 30 metros de largo... ...y similar a altura... ...que para los nativos machiguengas es un lugar sagrado. Pueden ver que hay algunas marcas que recrean como caritas... Luego les voy a indicar qué cosa creo que son o qué significa y fue aquí donde tuve la experiencia a lo largo de esta expedición pude fotografiar eh, con una cámara convencional ustedes recuerden esto ocurrió en el año 96 fue mi primer contacto físico eh, no eran cámaras digitales con altísima resolución pero pude captar en dos ocasiones seres de no físicos sino como muy eh, como luminosos, como si fueran, tal vez, proyecciones holográficas camuflados en la selva. Tal vez puedan el aquí. ¿Lo notan? Como la cabeza, los hombros, las manos, está como en esta posición, y se puede ver como las lianas están por encima de él, descartando cualquier efecto de fondo y forma, están por encima de él, y este otro en una cascada, que se ve el rostro, hasta una vestidura con mangas anchas, en estado de ingravidez como flotando. En el muro de Pucharon, 5 de septiembre del año 96, había escuchado un ruido mis espaldas y en ese primer contacto estaba solas. En otros contactos futuros lo vivimos en grupo. Yo me asusté por el ruido que había escuchado y tenía un palo largado con el cual uno se ayuda en la selva para cruzar los ríos, ¿verdad? Y dije, bueno, eh, hay, hay un... Un animal que me viene a atacar. Y yo tenía el palo. Dije, es que si alguien se acerca, un animal, me giro con el palo y lo puedo ahuyentar. No me habría eh, desprendido del palo si no fuera por las arañas que vi. Tenemos unas costumbres eh, muy curiosas cuando viajamos. Al pie del muro de pucharo habían varias rocas chicas y yo quería llevármelas. Pero cuando estaba buscando estas piedras, había unas arañas bastante grandes. Tipo película, que les ponías un plato sopero encima y las patas salían por los lados, ¿no? Obviamente, si uno está en armonía consigo mismo, en armonía con la naturaleza, nada te va a picar. Pero por si la armonía me fallase, yo con el palo, por las dudas, yo con el palo iba moviendo toda esa zona de la selva para buscar las piedras. Pero otra vez el ruido, shh, shh, como que algo se movía, y como había visto eh, hacía poco estas buellas, ...de animales, especialmente el tapir, la sachavaca, como lo llamamos en el Perú... ...que es como una especie de, de jabalí, voy a describirlo así... ...que no te muerde, pero sí te pueden vestir y tremendo susto el que te pegas... ...decidí girarme con el palo para defenderme de la sachavaca... ...pero cuando me giro, no había animal alguno... ...un hombre de marcados rasgos orientales, de rasgos asiáticos... Todo el vestido con una túnica dorada que parecía metálica venía caminando hacia mí. Sus pasos hacían crujir las ramas secas de la selva inmediata a Pucharo. Tenía sobre la cabeza un casco alargado que me recuerda las mitras de los faraones de Egipto y un cristal verde engarzado en ese casco. En ese momento lo, lo único que quise hacer fue correr, salir de allí. Tuve mucho miedo, a pesar de que este ser emanaba como una sensación de paz, de tranquilidad, de, de luz. Pero ustedes imagínense, estás en la selva amazónica, tienes 22 años, la primera vez que te pasa esto, yo solo quería salir corriendo. Pero la sensación ante lo desconocido era tan fuerte que me quedé como detenido no podía moverme. Este hombre levanta su palma izquierda, como saludando, y me dice perfecto castellano, pero sin mover los labios, como enlazando tal vez su mente con la mía, Estate tranquilo. Y era lógico, estaba hecho un manojo de nervios. Y en ese momento se produce un diálogo, donde él me dice que efectivamente era un emisario de esta hermandad blanca y tenía que entregarme un mensaje. Este mensaje a mí me cambió la vida porque me dio indicaciones sobre este disco solar, me dijo que existía, que efectivamente llegó el Paititi, que la leyenda era auténtica y que lo estaban protegiendo, que civilizaciones perdidas realmente existieron, solo que hemos perdido la memoria, y que algunos supervivientes se afincaron en el mundo intreterreno del Parque Nacional del Manú, porque de hecho, en la actualidad, es la reserva de la biosfera más importante de la Tierra. Así que fue un lugar buscado, pensado, por los recursos que tiene. Y me dijo que más adelante conectaría con estas herramientas de poder, y que viajaría al desierto de Gobi, Mongolia donde empezó todo, donde empezó esta hermandad blanca, donde empezó el misterio de Shambhala. También fue en este contacto donde él introdujo en mí un conjunto de 10 principios espirituales, el mensaje espiritual de la hermandad blanca, que es el corazón de esta conferencia, que es como una síntesis de la sabiduría que estos seres manejan y que me recuerdan máximas y conocimientos de antiguas culturas de todo el mundo. Yo más adelante se los voy a explicar. Así que, Luego de esta experiencia, imagínense, cuando volví a Lima, no lo podía creer, mis compañeros habían quedado también muy afectados en la expedición, éramos tres uruguayos y tres peruanos, aunque no pudieron ver al cielo conmigo, y aunque no tengo un registro fotográfico del ser, porque a veces la gente me dice, ¿por qué no le tomaste una foto? Pues en ese momento, en medio de la experiencia en la selva, lo último que pensás es en una foto. Además, estos seres, Aunque nos han permitido tener testigos en los contactos, fotografiar y filmar sus naves e invitar a periodistas e investigadores, habitualmente no permiten tomar fotografías que los comprometan directamente, porque es la ética de comportamiento que ellos tienen. Yo volví a Lima muy afectado por esto, como dije también mis compañeros, porque si bien es cierto no tuvieron el contacto conmigo, cuando yo volví quebrado, llorando, emocionado, contento de la experiencia y abracé a uno de los miembros del grupo, eh, Paul Moncada, actualmente radicado en México, si mal no recuerdo, eh, se sintió despedido porque mi cuerpo arrojaba electricidad. Y en ese momento se desencadenó una eh, verdaderamente una danza de, de objetos luminosos sobre el campamento base allí al pie de Pujaro. Fue la primera de tres expediciones que hice al santuario que protege el disco solar. Llegué a Lima y empecé a investigar toda la información que me había entregado Arcil, quien usa un casco largo para proteger su cráneo alargado, ya que Arcil sería un híbrido o mestizo entre seres del cosmos y madres humanas en la Tierra. Un fenómeno que ha ocurrido en el Perú, en México y en Egipto. No en todos los casos se trata de formación craneal. La mayor evidencia de esto es que se han hallado cráneos que demuestran que desde niños, esos chicos ya eran así. ¿Dónde le deformaban el cráneo? ¿Dentro del vientre de la madre? ¿Con qué técnica? Es más, eh, no hace mucho, el director del museo privado, Rito Sandinos, me refiero al antropólogo peruano, Renato Dávila Riquelme, mostró al mundo una momia de un chico que tiene las mismas características del cráneo deforme. Y no solo el cráneo, sino también... Eh, la disposición de los dientes, la cavidad de los ojos, nació así. No es que se haya deformado el cráneo. Yo dije, muy bien, no puedo quedarme callado con lo que me pasó. La gente puede pensar que estoy mintiendo, que estoy loco, que tengo algún interés eh, comercial en estas cosas, pero no me puedo quedar callado. Imagínense que les pasa una cosa como esta. Además, me sentía en deuda por el gesto que tuvieron de curar a mi madre. Así que, teniendo solo 22 años, me atreví a escribir un libro, Los Maestros del Paititi. Lo escribí, lo publiqué de forma independiente, con mi propio dinero, y se empezó a fotocopiar. Llegó a la Argentina, llegó a Chile, llegó una productora de los Estados Unidos, del programa El Show de Cetsec, eh, de Miami, y, Y me empezaron a invitar a dar conferencias. Y de pronto llegaba a, a mi casa, con mi corbata, mi saco, la maleta con las muestras médicas, como si fuera Clark Kent. Y mi madre me decía, te acaban de llamar a los Estados Unidos para un programa en televisión. Que te mandan el billete y todo, quieren que cuentes tu historia. Y yo no quería hacer esto. Y dije, yo publico el libro, y listo chicos, cumplí con el mensaje, es que se difunda. Pero el libro empezó a traer cola. Y empecé... A acudir a entrevistas en medios de comunicación, a dar conferencias, siempre gratuitamente. Empezamos a pedir colaboraciones cuando ya en el año 99 me despidieron. Ya eh, no podía dedicarme a una actividad más formal y conservadora. Me había expuesto demasiado. Y lo hicimos solo para poder financiar nuestros viajes, las investigaciones. Es decir, me transformé en un difusor de estas cosas pero créanme que no lo tenía planeado. Creo que a veces uno tiene un destino. Es como un susurro que te dice algo al oído y tú decides si vas por ese camino o sencillamente sigues viviendo tu vida como crees que la tienes que vivir. Es como la película Matrix que me imagino todos vieron. Tienes la pastilla azul y la pastilla roja. Uno puede elegir seguir viviendo la vida de Disneylandia. Está todo bien, pero sigues ese esquema y ese patrón. Pero yo encontré en otra pastilla, que seguía viviendo mi vida normal. Mi pareja, mis sueños, disfrutar eh, de una buena música, de una copa de vino, de un buen partido de fútbol, eh, de cualquier cosa humana, pero siendo consciente, no estando dormido. ¿Se lo que les digo? Sí. O sea, tratar de ver la magia y la energía y el positivismo de todo esto. Y sentía que lo tenía que contar. Así que empecé a investigar todo lo que Alcir me dijo, o me hizo sentir, y encontré cosas muy interesantes sobre esta hermandad blanca. Alcir tenía razón. Hace miles de años existieron diferentes civilizaciones en los océanos, entre ellas la Atlántida o el mundo perdido de Mu, que se confunde con Lemuria, que son dos cosas distintas. Lemuria estaba en África, tocándose con Madagascar en el Océano Índico, Imú, o también llamada Kashkara por los indios Hopi en Norteamérica, o llamada Jiba por los Rapanui en Isla de Pascua, se hundieron por grandes cambios climáticos extremos, por un fenómeno cósmico, también nos han dicho estos seres, pero que, de alguna u otra manera, hundieron a estas culturas. En el año 10.500 antes de cristo ¿se acuerdan? Los supervivientes viajaron a diferentes partes del mundo, pero especialmente los supervivientes de Mu, la raza roja, viajaron a las Américas. Antes de Mu, la energía se encontraba más enclavada en Asia. Y después del hundimiento de Mu, miles de años más tarde, gradualmente, la energía, como una serpiente, iría bajando, bajando por las montañas de las Américas hasta enquistarse en los Andes y en la Antártida. Como le dije al inicio esta charla, es probable que hayan escuchado que antes la energía estaba en Asia y que luego fue afincada en los Andes, ¿verdad? Incluso hay términos modernos como la Kundalini de la Tierra. Pero, ¿cuál es la explicación? La explicación que nosotros ya manejábamos en los años 90, antes que se escribieran modernos libros contando esta historia, es que la serpiente o el Kundalini de la Tierra es esta. El anillo de fuego que concentra el 82% de la actividad telúrica y sísmica de todo el mundo. En tiempos de Mu, la energía está más activa en este sector, y de hecho, por ese fenómeno cósmico, se activaron los volcanes, se volvió inestable estable planeta y hundió Mu, como habría ocurrido también en la Atlántida. Y hoy por hoy, la energía de esta serpiente está avanzando, ingresando fuertemente por el norte de California, Mount Shasta, viajándose hacia los Andes y ubicándose actualmente en la Antártida. Por esta razón, al Alcir me hablaba de este disco solar en el Paititi y también más adelante de otra red de discos solares, una información que nosotros recibimos originalmente hace 13 años y que hemos dado a conocer, no sólo con los emplazamientos y sus nombres de poder, sino también con el proyecto Mintaka, Eh, donde con mi pareja, con Sol, grabamos una canción, en mantra de los discos solares, que es hecho muy muy famosa, muy conocida eh, en el mundo espiritual. Esta hermandad blanca está protegiendo estos santuarios de poder, diferentes lugares que en el pasado fueron como los refugios subterráneos de los supervivientes de estas culturas, y desde Monte Shasta hasta la península antártica se encuentran repartidos estos discos solares. Es curioso que justamente la península antártica se esté produciendo en la mayor ola de calor que se cree podría derretir ciertas zonas de la península antártica, desvelando la existencia de Kayona, una de las ciudades más antiguas de la Tierra que fue encerrada en los hielos a raíz de la última destrucción del año 10500 antes de Cristo. No les culpo si piensan que toda esta historia es de ciencia ficción pero tenía que contársela antes de entrar de lleno en el mensaje espiritual. No les puedo hablar del mensaje espiritual de estos seres si no conocen quiénes son los autores, dónde conecta todo esto con nuestra historia, por más que parezca una historia febril e imposible. nicolás Rorich, el famoso arqueólogo y pintor ruso, amigo de Albert Einstein y de Tagore, uno de los primeros premios Nobel, Eh, asiáticos, había hecho estos lienzos hermosos en los años 20, años 30, luego de haber recorrido Asia investigando esta hermandad blanca. nicolás Ruerich fue uno de los primeros occidentales después de Marco Polo en adentrarse en esta cultura de Oriente, y representaba un mundo subterráneo lleno de cristales, con los supervivientes de esta historia, estos mundos antediluvianos, ¿Protegiendo objetos mágicos como un santo grial o una piedra de poder? De hecho, esta pintura, que fue utilizada como eh, emblema de la conferencia de hoy, nicolás Rurich muestra a un grupo de maestros saliendo del mundo subterráneo, se llama Ardiendo la oscuridad, este cuadro, de, de 1924, y dentro del cofre, una de las piedras del gran cristal de Chintamani que sería como el santo grial del budismo que según la leyenda llegó desde la constelación de Orión a Shambhala no en mano Nicolás Ruedich pinta en su cuadro el cinturón de Orión arriba de esta escena Nicolás Ruedich era iniciado Rosacruz muy cercano a la teosofía y importantes personajes eh, políticos de Europa y de los Estados Unidos él sabía que Shambhala era real que fue construida en nuestro mundo, en el desierto de Gobi, luego de la destrucción de la Atlántida y de otros mundos perdidos. El objetivo de la construcción de Shambhala, la primera ciudad de esta hermandad blanca, era equilibrar la pugna de fuerzas en nuestro mundo, para que la luz prevaleciera, y para que todo el conocimiento humano pudiese ser archivado, que no se perdiese y se pudiese compartir. Quienes construyeron Shambhala en el desierto de Gobi llegaron del cosmos en un caballo blanco, que también Ruerich pintó. Lugta. Yo escuché la misma historia de los labios de los lamas en el monasterio de Kamar. Lugta, el caballo blanco, llegó desde Orión trayendo un gran cristal que originalmente era verde brillante y que se dividía en tres fragmentos que recorrían el mundo. Uno de estos fragmentos es la piedra chintamani que aparecía en el cofre de la pintura de Ruerich, ¿se acuerdan? Sí. Otro fragmento era la diosa Umiña, o la esmeralda perdida de los incas. Y otro fragmento podría haber sido el mismísimo santo grial de Jesús. No se olviden que la leyenda medieval decía que luego de una guerra de ángeles cae una esmeralda del cielo, la lápiz exilis, la piedra del exilio, y que en ella se talla una copa pentagonal en una esmeralda. Para los Incas se llamaba Umiña, porque en quechua significa esmeralda. No puede ser, pues, que en diferentes países del mundo y culturas, separadas por el tiempo y por la geografía, se cuente la misma historia. Como sea, Nicolás Ruérich se inspiró en esta información para crear la bandera de la paz. Es muy curioso, porque yo la he visto flameando en el Senado argentino y en varios países... ...y no saben lo que realmente significa. El significado exotérico es la unión de la religión, de la ciencia y la filosofía. El significado real son los tres fragmentos de la piedra extraterrestre de Orión. Así de crudo. La piedra de Orión, la piedra del exilio, que se divide en tres fragmentos y recorre el mundo... ...para captar la información de la humanidad... ...y luego enviarla como un servidor cósmico... ...todo lo que estamos aprendiendo en la Tierra. Pueden investigar por sus propias fuentes... ...y van a ver que no he exagerado un ápice... ...la historia de esta piedra. De hecho, en agosto estoy viajando... ...con un grupo expedicionario internacional... ...al lugar donde nació esta leyenda... ...al monte Beluca, en el país del Altay... ...entre Kazajistán, Mongolia y la Siberia de Rusia. Cuando vuelva esta expedición... Tal vez podríamos organizar una charla aquí en Fundación Colombia y les podría contar, si es que volvemos yo sé que sí, qué es lo que encontramos. Antes de entrar de lleno a los principios espirituales, que lo dejé para la parte eh, de la mitad, final de la conferencia, yo le pregunté en algún momento al decir, ok, si no puedo fotografiarlos a ustedes, tener una evidencia de ustedes, porque no lo permiten, como le pasó a Nicolás Roerich, que solo pudo hacer pintura de sus experiencias, quisiera ingresar al mundo subterráneo, físicamente, no espiritualmente. No a través de experiencias místicas, astrales o interdimensionales, sino caminando con la mochila, físicamente. Le trataba de hacer entender estos seres que soy Tauro, ascendente capricornio, y que necesitaba ver, tocar, corroborar, Sí, sí, tierra, tierra. Sí. No, no parece que un tipo, eh, quienes son astrólogos aquí, tierra, tierra, hable estas cosas, ¿no? Pero hay que abrir el corazón, que es lo más importante. Entonces así me dice que sí, que podríamos ingresar muchos de nosotros al mundo subterráneo, pero a santuarios abandonados, porque los que permanecen en actividad no tienen que ser inquietados. Así llegó el momento, en 2002, cuando formé parte de una expedición internacional a la Cueva de los Tayos, en las selvas de Kuangos. Aquí ven a un nativo shuar de los mal llamados jíbaros, los antiguos reductores de cabezas, que afortunadamente ya no lo hacían cuando fuimos. La Cua de los Tallos tiene 200 entradas aproximadamente. No hay una más importante que la otra, porque todos estos túneles, chimeneas y galerías conducen a un reino, tal vez a varios kilómetros, bajo la superficie año 2002 aquí me encuentro acompañado de, de un querido amigo de has baumann este es un túnel de 2 metros de diámetro y tiene una caída de más o menos más o menos 65 metros para que tengan una idea un edificio de unos 15 pisos eh, se tenía que colocar en este túnel arriba un tronco esta era, esta era nuestra avanzada tecnología de la expedición Y una polea y, no, no, no, no, no vayan a confundirse, no teníamos una grúa para bajar, sino este corpulento nativo con la soga, pero no estaba solo, tenía dos o tres más, que nos iban a ir bajando, ¿no? Se podrán imaginar que bajamos con mucha fe, mucho convencimiento, con, con muy buena vibra, ¿no? Eh, este lugar se hizo muy famoso a fines de los años 60, cuando el lúngaro argentino Janos Moris lo dio a conocer a nivel mundial luego de haber tenido un contacto con seres supuestamente intraterrestres dentro de las cuevas. Y que le habrían mostrado a este investigador húngaro argentino una biblioteca metálica, el llamado Salón de los Registros. Hoy Morris eh, ya no está con nosotros, falleció. También otro argentino que investigó mucho todo esto, el esperiólogo Julio Goyen Aguado, que también falleció en circunstancias para algunos extraños, en un accidente pero tuve la ocasión de entrevistarme con otras personas que conocían la historia y es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Aquí descendimos, producto de diastrofismo, se forman como cuchillas al lado del túnel, eh, tienes que ir con un casco y unas botas y menearte perfectamente para que no te corten, a veces utilizando las botas para eh, poder, eh, o sea, no lastimarte, no darte como botecitos. ...hasta que llegas a la puerta del Shiri... ...aquí me encuentro eh, ya unos 160 metros de profundidad... ...si mal no recuerdo... Eh, ...se pueden ver los ángulos rectos... ...y las construcciones... ...que recorrimos durante tres días bajo tierra... ...nunca nos faltó el oxígeno... ...encontramos una construcción... Eh, ...fragmentada, abandonada... Un mundo subterráneo. Para aquellos que dicen que no había fotografías, que no existían estos túneles, nos tomamos el trabajo, obviamente con la venia y, y el apoyo de estos seres de luz, de ir a esta expedición, de ser recibidos amorosamente por los nativos, que inicialmente eran escépticos, eh, por mi condición de, de, de peruano, porque saben que Perú y Ecuador tuvieron un conflicto, pero luego ellos entendieron que no tenía nada que ver con nosotros, nos recibieron con mucho cariño, y bajamos con uno de ellos, con José Sanz, que además era eh, un militar del ejército del Ecuador. Así que fue testigo de todas las cosas que vemos dentro. Así que hay evidencias, imágenes, de las diferentes expediciones que hemos recorrido estas cuevas, con construcciones realmente inmensas en el mundo subterráneo. ¿Quién ¿Quién las hizo? ¿Son los refugios de la hermandad blanca? ¿O los supervivientes o descendientes de los supervivientes de estas catástrofes que han asolado nuestro planeta? ¿Será posible que cosas así existan debajo de Talampaya en la Rioja en Argentina, debajo del Cerro Ritorco o de otros emplazamientos de vuestro país? No voy a pensar que es un dato menor que el astronauta norteamericano Neil Armstrong, que falleció hace poco, haya estado en la Cua de los Tallos. Acompañó un grupo de militares eh, británicos y también ecuatorianos, pero esto era obviamente más británico que del hermano país del Ecuador. Una expedición que en el año 76 costó 2 millones de dólares y no le contaron al mundo por qué bajaron, al menos las verdaderas razones. Pusieron un generador de electricidad en, en la superficie, una gran distancia con nuestra expedición, que compramos eh, equipo de oferta en Doite o en Decatrón, España, y con mucha fe, como dije, si bajamos, y ellos pudieron lograr fotografías, obviamente, mejores que las nuestras. Aquí lo tienen al astronauta y una imagen dentro de la cueva de los tallos. Armstrong, mason grado 33, en los Estados Unidos, una vez que salió de la cueva, donde permaneció también tres días, le dijo a la revista Vistazo del Ecuador, la experiencia que he vivido dentro de estas cuevas ha superado lo que viví en la luna en 1969. Sabemos que el señor Armstrong habría tenido algún tipo de encuentro cercano, de experiencia relacionado a los UFOs, a los OVNIs, en esta expedición del Apolo 11. Si la Cueva de los tallos superó lo que vivió en la luna, ¿qué fue lo que vio en la Cueva de los tallos Tal vez lo mismo que vimos nosotros, criaturas no humanas, como este dibujo, que los nativos Shuar denominan Zunkis y Nunkuis, no son seres extraterrestres. Y aunque ligeramente se parecen a algunos seres bajos y pequeños que se han popularizado en las películas, estos no son tan cabezones, sus comportamientos más como niños, los hemos visto en eh, moverse como en grupo, Son nictalopes, así que si les iluminabas con la linterna, se tapaban los ojos y nos contaban los nativos Shuar que estos, eh, estas criaturas están están hallándose muertas. Es como el caso de los delfines o de las ballenas, que para dejarle un mensaje a nuestra humanidad, se dejan morir en las costas para decir, miren cómo están contaminando, miren lo que está sucediendo. Y en la experiencia que tuvimos aquí, comprendimos que los Zunkis como les llamamos ahora, son los guardianes del mundo subterráneo. Janos Moritz, en un número argentino que ya cité y que dio a conocer la asistencia a la cueva los tallos, cuando perdió el conocimiento con una lámpara de carbón en estos túneles, fue como revivido y asistido por estas pequeñas criaturas que lo llevaron, entre varias, ante la presencia de unos seres altos de túnica blanca que morris denominó los saltos, que serían como el equivalente al circo. Maestros que protegen en tablas metálicas la verdadera historia de la humanidad. Luego hemos visto a estas mismas criaturas zunkis en las expediciones que llevamos a cabo a Monte Shasta, a las cuevas de Roraima, Venezuela. Los indios pemones nos contaban, si sí, conocemos a las criaturas, pueden ocasionar derrumbes, inundaciones, para que el profano no llegue a los santuarios sagrados. Y también las hemos visto aquí en la Argentina. Especialmente en Talampaya, en la zona de Los Cajones, salen de noche. Tal vez voy a meter en un lío Parque Nacional con lo que acabo de decir. Sí. Además, gente amiga me comenta que Talampaya ha aumentado muchísimo el turismo a raíz del encuentro internacional que hicimos el año pasado, que participaron más de 300 personas, aunque más de 4.000 se inscribieron, pero había limitaciones del parque. Y como si dieron eh, importantes avistamientos OVNI que nosotros habíamos anunciado y que fueron fotografiados, ahora todo el mundo quiere ir a Talampaya a buscar el misterio, ¿no? En realidad no hay que buscar el misterio fuera aunque esta conferencia lo pareciera. Lo pareciera. Son tan solo espejos estos lugares. Estas historias son espejos para encontrar algo que está dentro. Más allá de estos datos que parecen muy extraños, fenoménicos que parecen una locura, y no les culpo, ya les dije, tal vez algo de todo esto les resuene y lo puedan investigar. Por eso en Pujaro, en Paititi, donde tuve el contacto con la serie y en otras partes del mundo, hay los mismos petroglifos representando estas caritas. Ya pueden adivinar qué son, ¿no? Los unquis. Donde hay estas caritas, en los Andes, en la selva, es que los antiguos nativos dijeron, este es un lugar sagrado, y estas pequeñas criaturas lo están protegiendo y cuidando. Y esas pequeñas criaturas están en contacto con los maestros de luz de la hermandad blanca. Entonces, recapitulando para entrar directamente a sus enseñanzas espirituales, la hermandad blanca vino del cosmos. Llegó al planeta después de la destrucción última que vivimos, hace unos 12.000 años. Su primera base fue en el desierto de Gobi, Mongolia, llamada Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz y de la tranquilidad. Y desde allí, desde el desierto de Gobi, Asia, Himalayas, Tíbet, su información y su energía se esparció por todo el mundo, siendo actualmente los Andes su retiro interior más importante. Este, esta pintura que están viendo acá es una recreación hecha por Lázaris, que yo la asocio a las experiencias que hemos tenido en Paititi, a pesar que el rostro que está aquí podría ser más parecido a Camboya. ¿no? Es como una ilustración que recrea el contacto con los maestros de la hermanda blanca. Yo publiqué un libro basándome exclusivamente en las experiencias que tuvimos con estos seres que llamamos el Decadrón o el Decálogo de la Hermana Blanca, con Luciana del Grupo Planeta de España, para que se conozca ya no tanto el contacto, la información, los túneles, las evidencias, las leyendas, sino lo más importante, el mensaje. Este mensaje lo puedo resumir en 10 leyes o 10 principios espirituales, que es la manera como estos seres fluyen y se manejan en el mundo subterráneo. Y quisiera resumirles esta información porque es muy importante. Dejemos por un momento los contactos, las leyendas, la naturaleza de estos seres y permítanme contarles cómo piensan, cómo sienten y van a ver que no es tan distinto al conocimiento místico y espiritual que ya se encuentra de por sí nuestro planeta. Estas 10 leyes o principios que Arsir me entregó en ese contacto en el año 96, aquel contacto que fue precedido por la sanación de mi madre, eh, sintetiza una sabiduría que no es sólo de ellos, sino que van a encontrar en otras religiones, filosofías y misticismos. Estos diez principios dicen, en su primera ley, el verdadero estudiante de la vida empieza estudiándose a sí mismo. No hace falta explicarlo, ¿verdad? El verdadero estudiante de la vida empieza, Empieza estudiándose a sí mismo Esto quiere decir que si conozco la esencia de una gota de agua ¿Puedo conocer la esencia del océano? Sí, sí. sí. ¿Y si conozco la esencia de un grano de arena ¿Puedo acariciar la magia de un desierto? Sí. Como es arriba es abajo Se enseñan en los principios espirituales Pero no solo a través del silencio Sino también a través del espejo Y no te reflejado en la otra persona Comprendiendo que cada experiencia y cada circunstancia es un maestro El segundo principio, la luz verdadera, alumbra o ciega, según la actitud del estudiante. La luz, ¿es buena o es mala? La luz, correcto, es. La luz es sinónimo de conocimiento, de información, no podemos decir que es buena o es mala. De hecho, si contemplamos el sol al atardecer, es un espectáculo hermoso, y es la luz, Pero si lo contemplamos al mediodía, nos puede lastimar la vista. Así que no es tanto la luz, sino cómo tú absorbes la luz y el conocimiento lo que te puede hacer daño. El segundo principio, de la hermandad blanca habla de responsabilidad con el conocimiento. El tercer principio que me entregó el CIR en las selvas de Paititi dice, el verdadero soldado de la luz batalla amando al enemigo. En otras palabras, habla del no enfrentamiento, de la no resistencia. Como dicen ustedes en Argentina, no combatir un incendio echándole nafta, ¿verdad? Una vez a la madre Teresa, quien admiro profundamente, le preguntaron, madre, si organizamos una marcha en contra de la guerra, ¿participaría? Y ella dijo, no, ni hablar, ¿pero por qué? Con toda la labor que está haciendo la India, en Calcuta, ¿por qué no hace una marcha? Eh, para ayudarnos usted encabezándola en contra de la guerra. Y la madre Teresa contestó, si hacen una marcha en pro de la paz, allí estaré. Pero si es en contra de la guerra, no cuenten conmigo. No es lo mismo. Solo se enfrenta las cosas con amor y con no resistencia, como decía Krishnamurti. La no resistencia permite paz y cuando tienes paz no hay conflicto. La cuarta ley de esta hermandad blanca dice la verdadera protección radica en el control del miedo interior. La verdadera protección radica en el control del miedo interior. ¿El miedo es bueno o es malo? es la pregunta con trampa. No es ni bueno ni malo. De hecho es una sensación de alerta que tenemos todos los seres vivos tanto a nivel biológico como a nivel espiritual para advertirnos de un peligro sea real o irreal, y tomar una decisión. Es como el dolor, el dolor tampoco es malo, incluso dolor físico. Si yo tengo en mi biología, eh, químicamente, la cascada de las prostaglandinas que me hace sentir dolor, está bien porque si estoy caminando con un short en un campo de espinas y me empiezo a lastimar las piernas, me va a arder, me va a doler, entonces eso me advierte que me estoy lastimando, me detengo y voy por otro camino. El problema con el miedo y el dolor es cuando sigues patrones, según los maestros. El miedo te puede advertir por aquí no tienes que ir o este lugar es peligroso, o el dolor te dice, así te están lastimando, tienes que protegerte. El problema del dolor y del miedo es el patrón repetitivo, el círculo vicioso que te puede hacer caer, ¿se ¿entiende? Entonces, tu tu verdadera protección Tu verdadera capacidad de sentir y tomar mejores decisiones es controlando tus miedos. Saber a qué le temes y también si tus miedos son reales, o heredados, o aprendidos. La quinta ley, bueno, esto no hace falta explicarla, es muy sencilla. Y se repite en otras enseñanzas esotéricas. El verdadero maestro enseña con el ejemplo. Las palabras se las lleva el viento y el ejemplo... Arrastra. Creo que con esta imagen lo explico todo, ¿no? Aquí tienen a mi médico neumólogo. La sexta ley. El verdadero mensajero es aquel que solo transmite el mensaje. Las informaciones y mensajes que recibes, que investigas, que percibes, Tal y como las has recibido, así las tienes que comentar. Sin añadirle nada, ni sal, ni pimienta, ni trastocando al mensaje. Todos aquí somos circunstanciales, somos mensajeros de la vida. El mensaje es lo verdaderamente importante trascendental, así que no se puede retocar. Si tiene que compartir, tal y como fue recibido. La séptima ley, esta es una de mis favoritas, la fe verdadera se sustenta en el conocimiento. ¿Qué es La fe. La convicción de lo que no podemos ver. Y si lo pudiéramos ver, ¿sigue siendo fe? Los grandes maestros de la antigüedad, entre ellos Cristo, nos decían, todas las cosas que he hecho, si ustedes tuviesen el eh, la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le irían a esa montaña, movete, y la montaña se movería. Es mecánica cuántica pura. A veces hacemos cosas por sentimiento creí que lo podía hacer y de carambas lo hice. Pero si supiste cómo funciona, con las leyes superiores, la información, el conocimiento, la cocreación, tu fe sería verdadera porque se basa en el conocimiento. Y ya no serías un eterno discípulo de las carambolas, sino serías un maestro que puede generar acontecimientos maravillosos. Y los milagros, como los llamamos, son serían hechos científicos en planos superiores, que más tarde podrías explicar. Como no los podemos explicar aún, les llamamos milagros. La octava ley se concentra más en el grupo, las siete primeras más en el individuo, y de acuerdo CIR, al decir al intraterrestre, la hermandad blanca, las tres restantes al grupo, o a la pareja, o a cualquier eh, conjunto de seres humanos. Dice la octava ley, la sagrada doctrina se torna aún más sagrada si se es consecuente con ella. Es decir, que toda familia, pareja, grupo, empresa o fundación, tienen un conjunto de leyes o de, o de informaciones o de sabiduría plenamente aceptadas, ¿verdad? Por ejemplo, una casa, una doctrina puede ser, hoy a las 10 de la noche se cierra la puerta a los hijos chicos. Nadie viene más tarde de las 10 de la noche. O en una pareja, una doctrina comúnmente aceptada es la fidelidad. Tú no me vas a engañar, yo no te voy a engañar. O en un grupo espiritual, en este salón de Fundación Columbia, aquí solo se medita. No se escucha música fuerte o no se hacen actividades de otro tipo. Esas son doctrinas. Cuando tú eres consecuente con esas doctrinas, más aún si están basadas en la luz, lo que logras es eh, la construcción de una energía que más tarde esa energía, basándose en principios místicos y esotéricos de todos los tiempos, permite crear al verdadero templo. El verdadero templo, en la novena ley, se construye sobre la base de sentimientos, pensamientos y actitudes. Es lo que en misticismo se llama el cuerpo místico o el egregor. Entonces tu pareja, tu matrimonio tiene un egregor. Fundación Colombia tiene un egregor. Buenos Aires tiene un egregor. Eh, que se basa en la ley del núcleo. Cada país, cada circunstancia en un país tiene una energía, un egregor, que se construye por la doctrina, que no es una palabra religiosa, no se asusten, sencillamente significa conjunto de enseñanzas plenamente aceptadas, y por la energía que tú le pongas a todo ello. Esto es muy interesante porque uno se pregunta, ¿cómo puedo cambiar yo en mi familia?, ¿O por qué me está yendo de tal manera mi matrimonio? ¿O en mi grupo determinado eh, del trabajo o de lo que fuese? Tienen que tener principios nobles, espirituales, excelsos y elevados. Los tienen que honrar y tienen que ser consecuentes con ellos. Cuando esto ocurre, la energía que envuelve a esa pareja, a esa familia, esa fundación, a ese grupo, a ese país, empieza a cambiar y se transforma. Es exactamente así como ocurre. Y sé que suena muy sencillo, pero en la práctica... En la práctica es difícil porque nadie quiere ser consecuente con estas cosas. Con los mandamientos espirituales plenamente aceptados en un grupo humano. Por eso al Alcir me explicaba que estas leyes, la octava y la novena, son fundamentales, la consecuencia de grupo, de familia, de pareja, para pasar a la décima y última ley, que es el servicio. Tú no puedes servir hacia los demás si los pasos anteriores por lo menos los tienes medianamente resueltos. Y dice, el verdadero místico es aquel que pone en práctica los principios del cielo y que muere constantemente por amor al prójimo. Habla del sacrificio, pero del sacrificio es... Bien entendido. Cuando uno escucha la palabra sacrificio piensa que se está dando láteos en la espalda. No. Sacro oficio. Tu trabajo sagrado. Tu misión en esta vida. Que consiste en entregarte. Consiste en dar todo por los demás. Entonces pareciera que esta información estuviese conectada solo con fenómenos extraños que no podemos corroborar, como el contacto con estos maestros de la hermandad blanca, o con el fenómeno cósmico de visitas de otros mundos, o con lugares de poder mágicos que hemos venido viendo en esta charla. Pero no es así. Más allá de estos contactos y de estas experiencias, hay un mensaje que es de alternativa y esperanza. Un mensaje que dice que si recuerdas quién eres y por qué estás aquí, Puedes tomar mejores elecciones y estas elecciones terminan afectando a tu pareja, a tus hijos, a tu familia. Cuando se dio la oportunidad de estar acá con ustedes y hacer esta charla con, con la Fundación, en ningún momento tenía la intención de convencerles de esta experiencia. De que la gente creyese que tuve estos contactos, que vi estos seres, que fotografié estas naves, y que estoy viajando por todo el mundo contando una y otra vez la misma historia. Desde luego que no. Vine aquí a hablarles sobre esta hermandad blanca, para que puedan sentir, como yo también lo he sentido lo sigo sintiendo, la naturaleza espiritual de estos mensajes. Aquí están viendo un cuadro que representa Shambhala, la experiencia de Nicolás Roerich, Roerich hizo estas pinturas y estos lienzos porque no le podía contar al mundo lo que realmente había visto. Él quedó tan conmovido como yo, guardando la distancia con su caso, luego de haber visitado esas montañas y tantos lugares en el mundo, donde este mensaje te dice, recuerda, recuerda, no solo no están solos en el universo, sino que tampoco no están solos en la Tierra.